Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia.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 ¿Qué vale más y humilde o tu orgulloso o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura que vale más y humilde o tu orgulloso o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa